Señor Sergio Hernández, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Juan, abrazo a todos por ahí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá,、bueno. siguiendo los juegos. ¿Descansando? Sí, sí, hasta hoy a las 7 de la tarde que ya volvemos a concentrar. Así que, pero bueno, vinieron bien este, estos dos días de descanso acá. Me imagino. Bueno, ¿cuántos jugadores van al Hotel Boca? No, los 12. Ah, los 12. Los 12. Sí, sí, sí, sí. Los 12 y bueno, nada.、Eh, a seguir. A seguir trabajando. Está bien, está bien. O sea que se mantienen b o l m a r o y Piñero en stand-by por si pasa algo, nada más. Sí, sí, sí, sí. Decidí que en caso de no haber ninguna emergencia, el equipo sea el mismo del Panamericano. Porque si bien, en、eh, caso de Redigo, por ejemplo, no tuvo mucha participación, que sería ahí el que está, digamos, el que podría, uno de los que podría、eh, haber sido. Reemplazado, algún interior, digamos, teniendo en cuenta que hay un perimetral y un interior fuera del equipo, ¿no? Como p i n e r o y, y Volmaro,、uh -huh. eh, haciendo, digamos, el balance del torneo y, e imaginando lo que viene, me parece que, que está bien así el equipo y que, y que tenemos lo que necesitamos para jugarnos.、Eh, a propósito, o、eh... ¿Qué pasó con Redivo? ¿Por qué tuvo tan pocos minutos de, de permanencia? No ingresó en el partido final, 11 estuvieron en cancha. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lo consideraste?、Uh, siempre.、Eh, a ver, Lucio es un tirador.、Eh, yo, lo, yo le digo siempre que él es el, el, el carro del Madrid nuestro. ¿no? Uh -huh. o sea, es, es esa carta que vos tenés ahí para cuando necesitas abrir el aro y. Con, con sus tiros, y la verdad que, a pesar de que tuvimos algunos problemas de juego, no fue nunca un problema serio ese, digamos, ¿no? O sea, no enfrentamos equipos con defensas zonales mucho tiempo,、sí. o equipos que, que, que requirieran de la presencia de un redigo en algún momento, o al contrario,、eh, necesitaban de, de otro tipo de jugadores, jugadores que pongan más la pelota en el piso, porque había muchas presiones y Lucio no se siente cómodo en esas cosas, es un jugador.、Eh, Que juega poco con la pelota, pero muy asesino a la hora de tirar. Y siempre,、eh, yo se lo decía a él incluso, ¿no? En algún momento, que pues, él nunca jamás te dice nada, siempre está listo, es un crack, ¿no?、Eh, aparte, como todo tirador, saben que están ahí, y, con el dedo en el gatillo, siempre esperando su momento, pero le decía que.、Eh, Que, que, que eso, que, que él tenía que estar tranquilo, que era un jugador importante para nosotros y que gran parte de la clasificación al Mundial、eh, tiene que ver él, ¿no? Ha s i d o un jugador clave en muchas ventanas,、eh, lo mismo que en su, en su momento en la Americap, y que lo va a volver a hacer.、Eh, tampoco tengo que darle tantas explicaciones, primero porque no. Yo no doy tantas explicaciones a los jugadores cuando juegan, no se las voy a dar cuando no juegan, y, pero no por una cuestión de, digamos, no, no.、Eh, los equipos son así. Pero además, porque él lo entiende. Bueno, fundamentalmente por eso. Porque entiendo que él es un. Sé que él es un jugador inteligente y que sabe que cuando llegue el momento él va a estar allí. Y, y yo lo n e c e s i t e él va a estar en la cancha listo para jugar.、Eh, no deja de ser un jugador importante porque no haya tenido participación en estos partidos. Está bien, está bien. Ahora, ¿vos lo notaste、eh, de, viniendo de esta nueva temporada en España, mejor o peor que cuando vino en el receso anterior? No, no, yo lo noto bien. El, el tema es que el, el pasa muchas veces en estas instancias los jugadores que están、eh, también un poquito preocupados por su futuro y que no tienen un equipo definido. ¿no? Nos n o ha pasado con jugadores incluso e NBA n que cuando llegan las concentraciones sin resolver su futuro inmediato,、eh, obviamente están un poquitito tensos. Pero él está bien, está bien, es un jugador que. Que le va a dar siempre muchas cosas a cada equipo donde vaya, pero es un jugador de, de rol, en este caso un tirador, como otros jugadores de rol defensivo, como otros jugadores de rol rebotero, como alguien que genera juego, él es un tirador y a veces los equipos lo necesitan y a veces no tanto. Hubo un tiempo muerto. Eh, que se viralizó, por decirlo de alguna manera, en estos panamericanos,、Ajá. donde resaltabas、eh, el hecho de estar disputando un panamericano y que la cabeza no se fuera al mundial y que era realmente importante.、Eh, ese fue el clic para el grupo, digo, como para ejemplificarlo con una situación particular. ¿A partir de allí sentís que el equipo、eh, mostró realmente otra cara y, y que se comprometió decididamente a obtener la medalla?、Eh, yo no creo, sinceramente, con todo cariño que, que has sido. Determinante ese, ese tiempo muerto. Me parece que yo dije algo que, que sentía en ese momento, veía al equipo como muy abúlico, pero、eh, también es verdad que jugar un partido, que ganes o pierdas, no te l l e v a a ningún lado.、Sí. Que el entrenador mismo da como una señal、eh, rotando a Campacio de s c o l a t e del juego, en el que la provistora jugó un solo cuarto, de, de, pero todo esto planificado. ¿no? La idea, la he hablado con los preparadores de Filipe, Con la gente que maneja la salud del equipo, que DEC no jugara más de 20 minutos en el partido y que encima el resultado te permite cierta relajación, es bastante usual que suceda eso.、Eh, en ese momento me pareció como que estábamos、eh, subestimando la situación. Para mí el, el panamericano era un torneo en sí mismo, no era un torneo de preparación y sé e traté de h a c e r s e l o s Volver a entender en el minuto, pero me parece que este es un equipo súper combativo. Que cada vez que llegan momentos、eh, en el que no hay mañana, siempre responde. Obviamente, pues, a veces va a perder y pierde en esos momentos también. No es que cada vez que estamos concentrados ganamos, sí, sí. ¿sí? Pero, pero sí respondemos anímicamente bien. Y、eh, bueno, nada, tuvimos un partido. Porque es diferente al partido con Dominicana. Algunos me dicen, no, porque el de Dominicana y el de México, no, son dos cosas diferentes. El de Dominicana hu hubo un rival que nos puso contra las cuerdas, que nos, que nos、eh, hizo jugar mal, que nos hizo jugar feo, que no, no tuvo nada que ver con un tema actitudinal. El de México sí,、eh, hay una suma de cosas que llevaron a que el partido fuera un partido、eh, en el que nos. Que definitivamente no estuvimos a la altura de las circunstancias. ¿no? ¿Y estás ansioso por esta prueba, primero en Francia, de medirte con ya equipos europeos que seguramente va a ser elevar la vara n o en cuanto al rendimiento que esperás del equipo? Sí,、eh, sí, estamos muy necesitados de eso. Sabemos que en principio va a ser, va a ser muy duro, que vamos a llevar, nos va a llevar tiempo a acostumbrarnos, que podemos llegar a comernos alguna paliza en algún momento. Eh, como siempre sucede, cada vez que enfrentamos por primera vez equipos europeos poderosos, Francia es uno de los candidatos a, a pelear por medalla y, y por qué no por el título.、Eh, tenemos que tener、eh, conciencia de eso, paciencia y que eso nos sirva de acostumbramiento. O,、eh, yo digo esto y capaz que terminamos ganando, Francia, pero digo, lo más probable es que, que suframos las consecuencias de, de que esta camada junta. Como protagonista, todavía no ha jugado contra equipos europeos、claro. importantes.、Sí. Eh, pero bueno, es parte de la preparación. Nosotros sabemos la expectativa que hay, pero no tenemos que dejarnos llevar por eso y tenemos que saber que esto es un trabajo que tiene que dar sus frutos el 31 de agosto, cuando entremos a la cancha a jugar el primer partido, ¿no? Sí, tampoco había ganado ninguna medalla este grupo y vos insististe、eh, en el tema de, de la presión, n o de llevarlos a los panamericanos para que sientan la necesidad de, de jugar un torneo por los puntos en serio. Sí, obviamente, había dos motivos por los cuales ir al panamericano con este equipo. Uno era in,、eh, intentar ganar un torneo continental. Me parece que Argentina y, y, y también con mi gestión. En algún momento subestimó este tipo de torneos y, y, y nosotros en algún momento abrimos los ojos y dijimos: Bueno, pero tampoco ganamos, o sea, no es que somos los dominadores del continente histórico, ¿no? O sea, teníamos un solo panamericano ganado en, en toda la historia hace 24 años atrás. Entonces, uno de los motivos era armar el mejor equipo que pudiéramos para ir a, a, a pelear por un oro, que gracias a Dios conseguimos, y otra era justamente eso, ¿no? De, Que tenemos rodaje, que tenemos experiencia en jugadores a nivel individual, en competencias de, de, de primera línea, como es la Euroliga, como es la NBA, pero que no tenemos experiencia grupal a nivel presión. Que siempre vamos a los torneos como, como cierto margen de, bueno, si no se gana no pasa nada.、Si、teníamos que tener la prueba de ir a un torneo donde se nos pusieran e chapa de candidato desde el primer día, a riesgo de perderlo, porque、sí. también podríamos haberlo perdido. Y bueno, nada, estaríamos tristes, pero no pasa nada. Hubiese sido bagaje también, ¿no? hubiese sido experiencia que, que al final después termina ayudándonos. Me, me dejaste pensando con lo que mencionaste acerca de lo que se viene, n o、eh, que justamente es uno de los, de, de los puntos en los cuales a nosotros tanto nos preocupa, que es el tema talla y kilos cuando enfrentemos a los equipos europeos. Y traigo a relación lo que hablábamos este, en el cierre de, de la tarea de preparación del equipo en el DAO y cómo lo v i m o s después. Es notable. ¿Cómo está escola? Ahora te pregunto, a esta altura y esta edad, por más que, que haya mejorado su juego, que, que, que esté más de frente al a r e a y sea más determinante y todo, ¿puede realmente, como pudo en algún momento, emparentarse con, con, con aquellos jugadores europeos, con las ayudas, con todo lo que va a tener que trabajar en la pintura? Bueno, en principio,、eh, también remarcar esta cosa de escola que no es un tema, un dato que debemos dejar pasar, ¿no? O sea. Porque lo de escuela no es mágico ni, ni milagroso ni nada por el estilo. Es un ejemplo de perseverancia, resiliencia、mm. eh, y reinvención. digamos, sea, ¿no? O sea, Yo admiro a esas personas, sinceramente. Admiro muchísimo porque yo no soy capaz de hacerlo. Eh, entonces, eh, él está jugando al básquetbol a este nivel porque.、Eh, Porque lo fabrica él, digamos, no, no porque la naturaleza le, le, le, lo, le facilite las cosas.、Eh, así que primero, el l a m a d o para él y, y mi admiración profunda y eterna,、eh, y mi agradecimiento. Pero, y no lo digo como entrenador, lo digo como hombre del deporte vizantino. Pero, después, bueno, no podemos estar esperando que Escola vaya y se pelee con los grandes de los demás、sí. equipos y que se desgaste. También Escola ha cambiado su juego pensando en eso, pensando ¿Qué? en que él ya no puede jugar un partido a dos metros de largo, con, con defensas de jugadores de 20-30 kilos más que él, de 10 centímetros más que él, de 10 años menos que él, o 15 o 20 años menos que él, que él tiene que jugar otro tipo de básquet. Entonces mejoró su juego de transición, mejoró su tiro de tres puntos, genera más juegos, mete más asistencias.、Eh, y nosotros tenemos que saber. Sacar ventaja de eso y, que, y, y protegerlo de alguna manera. Nos, de hecho, hemos、eh, variado algunos sistemas tácticos, hemos variado la táctica de juego para que él no se desgaste tanto. Nosotros teníamos muchos sistemas de profundidad para él y, definitivamente, los hemos quitado, aunque los podríamos seguir haciendo, por una cuestión de que nosotros necesitamos enganchar y de esa manera l o vamos a aniquilar. Eh, o sea, le íbamos a llevar a un terreno q u e no nos conviene. Entonces, pero sí es un problema, es un tema creo que casi histórico que tiene la selección argentina en cuanto a, a su juego interior. n o、eh, Sergio, eh, ¿cómo tomaste lo ocurrido ayer con las chicas? Están jugando ahora con Islas Vírgenes, están ganando、sí. el último partido de, de la etapa clasificatoria, pero bueno, fue una onda expansiva que se generó. El inconveniente por el cual no pudieron jugar con Colombia, las renuncias posteriores, ¿cómo te cayó todo eso? En、eh, principio, muy triste. Y, y obviamente, siendo. poniéndome del lado de las chicas. Pero no porque son chicas. Me hubiese puesto del lado de los chicos también, n o Poniéndome del lado del equipo, que, que es la verdadera víctima de todo esto.、Eh, y considerándolo un error humano de alguien que. Absolutamente, inmediatamente después reconoció su error. Alguien que entrega por el basquet femenino, como pocas personas bien vividas, como es a Hermana Maya.、Eh, hoy leí a alguien que puso, no lo culpemos a Hermana Maya, que es, sabe el gusto del lado de la pibó suplente de la U14. O sea,、sí. eh, alguien absolutamente comprometido con el basquet femenino. Que Que bueno, ¿tá? tenía la, la tarea de delegado, de elegir el color de ropa, se confundió el color de ropa y, y sucedió lo que sucedió. De ahí a tomarlo como una, un tema de género o un tema de, de organización, me parece exagerado, oportunista, fuera de lugar.、Eh, nunca había una gestión, tanto de, estando yo dentro de la confederación como estando afuera de la confederación, nunca había una gestión que valore más. Trabaje más para, para el básquet femenino y no por ser femenino, no por una cuestión de moda ni nada, sino por una cuestión de, de respeto genuino, de, de darle tanto valor al masculino como al femenino de la misma manera. Me parece que, que es injusto, es injusta mucha crítica que hay, mucha mirada hacia que. El básquet femenino está desprotegido, casi te diría intencionalmente. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso.、Eh, y no lo digo para defender a nadie en particular, ni a nuestro presidente s u b i e l que no necesita este tipo de defensa, ni na nada, simplemente digo lo que veo. Yo soy parte de la organización de la Confederación y veo las cosas que se hacen por las chicas. Eh, como las que se hacen por los chicos, y ojalá se mejoren y ojalá no vuelvan a ocurrir cosas.、Eh, las chicas tenían, y esto insisto, no voy a decir que estamos en igualdad de condiciones porque los varones tenemos,、eh, a ver, como algunas posibilidades más que ellas en, algunas, en, en cantidad de gente y eso, pero dentro de la villa teníamos la misma cantidad de gente. Solo que las teníamos de diferente manera distribuidas. Ellas tenían médico y jefe de equipo, y nosotros optamos por tener un t i l e r o y un kinesiólogo más. Pero era una opción nuestra.、Eh, no fue un tema organizativo, no fue un tema de negligencia, mucho menos un tema de, de desidia. <ríe> fue un error humano que lamentablemente llevó a esta situación. Bueno, Sergio, este, la verdad que nos, más allá de este, de, de este inconveniente, que además está el tema político de por medio, lamentablemente. n o、eh, se, sí. se ha mezclado todo. Este, Estamos en una etapa sí, muy, muy sensible, muy complicada. Sí, y, sí, sí. y Por eso digo que hay que...、Eh, cada uno puede opinar lo que quiera e, e incluso tener la intencionalidad que quiera. Yo no soy docente de nadie, ni soy el dueño de la verdad, ni el, que, ni el consejero, ni nada por el estilo. Pero las cosas tienen que ser claras. La pregunta clave es: ¿se podría haber hecho algo para que eso no suceda? Tal cual está a la vista, no. Porque en la villa hay un cupo de, de personas、sí. y tanto las chicas como nosotros tuvimos la opción de elegir qué tipo de, de roles queríamos dentro de la villa. Ellas optaron por el médico, nosotros optamos por el utilero. Si nosotros hubiésemos tenido un problema de salud, No una lesión, sino un problema de salud diferente. Y hubiésemos tenido que recurrir al policlínico general ahí. A lo mejor la crítica hubiese sido cómo no teníamos nuestro propio médico ahí. No es un tema nuestro. O sea, nosotros estábamos sin médico, literal. Y toda esa gente que se ve en alguna foto, toda gente que estaba fuera de la villa y que yo llevo porque estamos proceso mundial. Yo no puedo dejar acá mis asistentes. Claro. O, o al jefe de prensa, o...、Sí. No, pero toda esa, esa gente en la villa estaba Santander, Manuel Álvarez y yo, obviamente los dos ginecólogos y el utilero, s pero o sea, la misma cantidad de gente. Digo, porque yo no quiero justificar nada, al contrario, solo quiero ayudar a, la, a, a que la gente conozca、eh, o tenga cierta información de cómo son las cosas.、Eh, Estuve en El Vázquez hace 40 años. Eh, Quizás sea mi último torneo con la selección. Muy probablemente yo termine ahora después del mundial. No estoy cuidando a ninguna cifita, no tengo que chupar a la media a sus bieles ni a nadie. Estoy diciendo que nunca había una gestión que valore tanto el básquet femenino como esta, nunca en mi vida. Es más, yo a veces lo, lo, lo, lo cargaba a sus bieles y le digo, pará con el básquet femenino, y él me decía, c e r q u i t o Tenemos que, ser, tenemos que llegar a que sea lo mismo el básquet masculino que el femenino. Él mismo me lo, dice, me lo decía, me lo dice a mí todos los días. Así que sé de lo que hablo. Bueno, te digo, tiraste otro título acá como、sí. escola, ¿eh? Fecha de vencimiento no, no, no, China.、4. Fecha de vencimiento China. Lo, tiraste lo más probable es que ya en China termine、no. mi, mi, mi proceso. Pero bueno, veremos. veremos otro、no. título más. Bueno, Veremos qué, qué sucede después del torneo. Has estado tremendo, Sergio Santos. ¿eh? Ah, Lo digo porque, si no, parece como que uno quiere perpetuarse e s o aferrarse. sí, sí. Queda, Quiere quedar bien con las autoridades de turno、eh, o、sí. dice lo que los demás quieren escuchar. Yo no digo lo que los, que quieren, lo que los demás quieren escuchar, digo lo que siento.、Eh, ayer, un, dos horas después de que pasó, yo me comuniqué con las chicas, hablé con varias de ellas. Dándole mi apoyo, diciéndole que lo que necesitaban contaran conmigo, o sea, no tengo nada que.、Eh, a mí, yo nunca entendí esto de la cosa de género, ¿me entendés? O sea, sí,、bueno. nunca entendí que, que alguien sea. que, que, que por ser de una, de un masculino o femenino tengas derechos o obligaciones diferentes.、Sí. Nunca lo entendí. Sí, entiendo que es una lucha permanente, pero también entiendo que la Confederación justamente. Es uno de los lugares que brega por la igualdad de género. Perfecto.、Eh, bueno, así que se juntan esta noche. Entrenan viernes, sábado y domingo. Entrenamos viernes, sábado y domingo y el lunes vamos. Se van para Lyon, Francia. Así es. Y después para Asia. Así es. Japón <risa> después China. Bueno, bueno,、se、este. Es m e i r a que todo esto vaya a pasar el. tres Días, ¿no? Pero, sí, claro. Pero sí. es así. Es así. Pero en de 23 días ya estamos, ya estamos jugando. Eso sí, eso sí. Bueno, te mando un abrazo grande, te felicito por, por lo de Lima y bueno, lo mejor para que vienes, Sergio. Y gracias por estos minutos siempre. ¿eh? Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.